Regreso aquí al Alto Lil Radio. Yo ya tú sabes lunes, miércoles y viernes este que te habla Blaco Maroya azotando la carretera bien duro. Y bueno, directamente desde el 787, pero residiendo ahora mito en el 813 aquí en la bahía de Tampa. Nada más y nada menos que Jayco Pa. Es la que hay Blaco, por de Tampa, que es la que hay bien. Ya tú sabes, todo bien, espero que para ti también esté todo bien. Oye, Jaco, vamos a empezar desde el principio. Jacob, ¿es tu nombre verdadero o es un apodo? Es un apodo, papito. Ok, ok. Problemas que hayas tenido tú, ¿verdad? Hay que empezar rápido y directo. Problemas que hayas tenido tú con este apodo, ¿verdad? Porque ya sabemos que tú eres Jeico, del de aquí de Tampa, pero también han existido dos y tres Jeicos, no solamente el de Wisin y Yandel, han existido varios Jeicos. ¿Te ha traído problemas esto con tu carrera? Un poquito, pero como la gente sabe, cuando yo digo Jeico pa, ellos saben distinguir quién es Jeico pa, quién es Jeico original, quién es el otro Jeico, ellos saben distinguir a la gente. Y ellos saben que el material mío es mucho mejor que el de ellos, que el de los otros Jeicos, ya seco pape el original de Tampa, los otros seco como son una copia. copias hey, rayo y el padre, de dónde es que sale Jeco ah Jeco pape sale de que yo me acuerdo cuando yo estaba con el Corillo y decía Jeco pape aquí Jeco pape allá Jeco pape aquí mira pape mira acá mira pape el pasillo y toda la pasta vamos Ese es así, bro. Jacob yo siempre me he estado, Y fíjate que nos conocemos, siempre hangueamos en las discotecas, y nunca te he hecho la pregunta de Jacob Bayer, ¿por qué el paga ahora tú lo estás aclarando aquí? Este, tú para ser un talento nuevo, ¿verdad? Si así se pudiera decirlo, aunque lleva pues bastante tiempo, pues ya tú sabes, tratando y tratando y tratando, tocando puertas, hasta que ahora se te da, que ya tú sabes, siendo talento nuevo, ahora llegas a grabar con Ñengo Flow grabas con Chesina vienen un montón de remises por ahí con Yomo vienen un montón de cosas ¿cómo es que se te ha dado todo esto? Bueno papito de verdad que yo creo que él se está haciendo el público con la originalidad la versatilidad que tengo para cantar como yo soy de lo humilde lo humilde que yo soy como yo ¿qué puertas, qué puertas no me ayudaron pero vieron que sigue insistiendo en esto Este, ¿Cómo es que se te ha hecho, verdad, Bueno, No sé si se te ha hecho fácil. <risa> fácil no, porque fácil nunca fue. Desde un principio de es tocando puertas, viajando a Puerto Rico, viajando para atrás. Tú sabes que, que hay que buscar dinero para todas estas cosas. El dinero no sale del aire. La gente se cree que esto es fácil. Esto no es fácil si tú no tienes apoyo de la gente que te debe apoyar, entiendes? Wow, bro. De verdad que yo <risa> me he quedado sorprendido. Obviamente, pues a ti se te ha hecho un poquito más fácil que otros artistas. Pues, porque ya, pues, tú le abres a todos los artistas que dicen presente aquí en la Bahía de Tampa, tú eres el que le abre los shows y los conciertos. Eso te ha ayudado a que muchos de ellos pues digan, contra el chamaquito le mete, yo quisiera grabar un featuring con él. Eso es así, papito, muchas veces ha pasado eso. Han venido aquí y me han hablado y me han dicho bien humildes ellos, también porque muchos artistas que trabajan bien como yo, Modera Gueto, eh, el máximo, el que viene ahora para acá que... Tuyo, no entrando o abriendo otra persona Wow, así que ya tú sabes por, Pronto podemos ver a Jacob pues, Haciendo sus propios conciertos Que de hecho oh. pues ya Ya hemos visto pues parte de tus presentaciones y como tú dices, Jakey Máxima, pues viene por ahí pronto, no vas a estar abriéndole, lamentablemente, ¿verdad? Pero Ajá. esperemos que, que ¿verdad? Nada, na, no podemos decir todavía que no, estaré, que, no, que no le abrirás a ellos porque tú sabes, si vienen y te ponen, ya tú sabes, el papel grande sobre la mano. Ajá, ahí estamos hablando. Si ellos ponen lo que hace que uno va trabaje trabajamos. Pero mucho, tú sabes, blanco, para, para hablar aquí entre nosotros acá, ese es mucho de los problemas que tienen los artistas locales aquí en Tampa, que yo me he dado cuenta, que los promotores solamente verán por ellos y quieren ganar ellos, y ellos no quieren ver por el directal de los demás artistas. Entonces al final del día, papito, el artista sube, el artista crece y el promotor va a quedar en el mismo sitio. ¿Tú me entiendes? Los promotores aquí en Tampa deben ayudar más al artista para que el artista pueda sobresalir. Y después de dejarle las puertas, abrirle las puertas es así Jayco este países o ciudades que has visitado ya tú sabes a través de wow. verdad de tu carrera wow papito mira yo fui a filadelfia Boston Nueva York Puerto Rico República Dominicana fui la Florida la he cogido completa bueno Rochester Nueva York Colorado California la pega. wow y lo que me falta verdad como que por ahí tenemos un tour super bueno. ese es así háblame del Mister este Jayco wow el Mister. Yo soñé con ser un artista de reglón, cuando yo veía a Don Chesina, a Ollibri Master Joe, a a esa gente grande allá arriba en la tarima trepa. Siempre fue mi sueño y yo me acuerdo que una vez, la primera vez que yo me trepé tarío, me trepé para cantar la y Guillandela en un concierto en calle que se llamaba de otra manera. Wow. Hace muchos años de eso, y me trepé con el Joe, me abrí en ese concierto. O so, como el sueño mío es ser un cantante, después yo le puse el disco, el sueño Wow, bro, así que ya tú sabes, este, ya hemos tirado varias canciones, está okay. corriendo por la canción, este, varias canciones de Jake Copá como solista, está corriendo la canción okay. de Ñengo Flow, está, está corriendo también la canción de Los Pillos con Don Chesina, ¿Qué? pero háblame, háblame del remix de esa canción también de Los Pillos. Wow, ese remix, papi, ese remix, Don Chesina se levanta un día y me dice, mira Jay, esa canción de Los Pillos es súper buenísima, le hacemos algo, yo le dije, dale, vamos a hacer algo, Chesina me metió Yo no sé, la canción se coloca por la computadora y está papi al pavo. La canción lo pillo es un freestyle. Imagínate, tú sos una canción que yo hice improvisando desde el principio hasta que te Y ahora cuéntame del segundo remix con esa canción mimito pero incluyendo añadir. por alto Calil Radio Show Bueno Jayco Números de contrataciones Que no se te olvide Tu MySpace Y Facebook a tu salón de ah, la gente te puede conseguir Bien fácil es así, ya tú sabes, así que presenta el tema por aquí por alto que el River Show, que se está quedando con el canto. Ya tú sabes, papi, Jake copa, le trae el tema, está Lucía. vamos ya. Dale oye, dale, dale. Lúcete, dale, lúcete. Dale, dale, lúcete. Que el DJ, que el DJ te envuelva. Da, da, da, da, da. Ella se luce cuando el DJ le la luce. Como camina y como se luce. Cuando le apagan las luces, ella se luce. Cuando el E le apaga las luces. Como cabiré, como se luce. Cuando le apagan las luces. Todo, todo, mírale duro. Pa' que se suelte tu ladita. El tetando que anda soltéis. Me, me encanta como la nena mueve su cita. Vive como se luce, cuando le apaga la luce, ella se luce, cuando ríe y le juega las luces, vemos como, como se luce, cuando le apaga la luz luce, no. apuégale la luce, se pone el diente y se luce Cuando el DJ le tira la luz Mi tira como baila y la nena me seduce al mismo la luz Baile como quiera que tú eres sol. Då är det levantolera, mueve con tu cuerpo, que tu estás bien buena. Y y y en tu casa nadie te espera. Dále bandolera, que tu estás bien buena, tú estás supera, nadie te espera. Dále bandolera, que tu estás bien buena, tú estás supera, nadie, nadie te espera. Ella hace luces cuando el DJ apaga las luces, cómo se ilumina, cómo se ilumina cuando el DJ lleva la luz como camina como se luce cuando le apaga la luz you know, you know. You know. You know. check oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. el original Jacob con un nuevo estilo Dale, lúcete, lúcete, lúcete